La Meca se encontraba en un valle encajado en medio de una cadena de montañas... ...que se extendían paralelas a la costa. Podía ser considerada un oasis situado a 80 kilómetros del Mar Rojo. Su clima resultaba tropical... ...y era el centro más habitado de la península Arábiga. Mucho se ha escrito sobre los prodigios que acompañaron al nacimiento de Muhammad... ...Sallallahu alayhi wa sallam. Entre los más importantes... Destacaremos que Abdel Mutalib el abuelo paterno de Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, pudo comprobar que el niño había sido concedido totalmente circunciso. Lo mismo que el cordón umbilical apareció cortado ante el asombro de la comadrona. Meses antes, Amin había tenido un sueño en el que pudo ver como una luz extraordinaria brotaba de su vientre para iluminar todos los países del mundo conocido, a la vez que una voz celestial... ...le ordenaba que al niño se le diese el nombre de Muhammad... ...ya que iba a ser jefe de una de las naciones más poderosas. Por eso este embarazo resultó de lo más plácido... ...al no causar a la madre ni una sola molestia. También se produjeron varios cataclismos. La misma noche del parto... ...se derrumbaron cuatro torres del palacio de Medaín. El gran lago Sahua se secó para siempre... El río Tigris se desbordó y muchos ídolos cayeron de sus altares y se apagaron en los templos de la Meja y otras ciudades los fuegos que habían permanecido más de mil años encendidos. Como se debía obedecer el anuncio divino, el abuelo Abdel Mutalib se encargó de poner al niño el nombre de Muhammad, pues significa el más alabado. Pasados dos meses, falleció Abdullah, el padre de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, mientras viajaba hacia Medina llevando un cargamento de dátiles. La herencia que dejó resultó muy escasa, cinco camellos y una esclava esta sería la primera nodriza del futuro profeta debido a que Amina perdió la leche por culpa de los disgustos el niño tendría dos nodrizas más junto a la tercera la bondadosa pastora Halima permanecería mucho tiempo a su lado ha quedado escrito que sólo podía amamantarlo con el pecho derecho debido a que el izquierdo siempre era rechazado sin embargo la alimentación debió ser grata para Allah pues la tierra donde se encontraban adquirió una fertilidad desconocida las cabras y las camellas doblaron su producción de leche y desaparecieron los pobres de entre la tribu en lo que se refiere a Halima era una de las muchas meduinas que llegaban a la Meca lo mismo que a otras ciudades de la zona para emplearse como nodrizas se cuenta que al saber que Amina era pobre ella y su marido se negaron a quedarse con el niño sin embargo no habían avanzado ni cien pasos en su camino de regreso cuando Halima recordó la mirada del pequeño. Le pareció tan especial que dio la vuelta para recogerlo. Enseguida le llevaron a un campamento situado en el valle de Wadi Sirar. El desarrollo de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, resultó excepcional. A los tres meses comenzó a andar, a los siete ya corría. A los diez participaba en los juegos de los niños de dos y tres años... ...y a los once era capaz de participar en una sencilla conversación. Algo que debió causar el asombro entre aquellas gentes sencillas... ...sin llegar a provocar ningún tipo de miedo. Sobre todo, porque consideraban que el niño poseía baraka, bendición. No ocurrió lo mismo cuando Masoruk, el hijo de la nodriza Halima... ...presenció un acontecimiento sobrenatural que más tarde contaría a su madre. Dijo, «Un día vi a dos desconocidos vestidos de blanco, dos ángeles, acercarse a Muhammad, que a la sazón contaba cuatro años. Le tendieron en el suelo, abrieron su pecho y lo lavaron con nieve, borraron de su corazón una mancha y cerraron de nuevo sus carnes para desaparecer misteriosamente». Halima pensó que su hijo había contemplado una escena propia del demonio. Después de hablar con su marido, éste tomó la decisión de desprenderse del niño. Así se lo devolvieron a Amina, que le recibió con las mayores muestras de cariño. Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, se vio atendido por su madre y por la esclava Abishinia o Maimán hasta los seis años. Entonces le llevó al oasis de Yatrib para que viera a sus tíos quedaron alojados en la casa de Naviga allí el niño aprendió a nadar gracias a que se disponía de una amplia piscina y debía hacerlo muy bien ya que muchos chicos hebreos iban allí a admirarle tiempos de felicidad que fueron interrumpidos por la muerte de Amina las preocupaciones habían minado su débil naturaleza y sufrió mucho más al saber que iba a perecer lejos de su tribu lo que para cualquier hombre o mujer árabe suponía una afrenta a partir de aquel momento Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quedó a cargo de su abuelo Abdelmutalib. Esto supuso que volviese a vivir en la Meca, donde se estaba sufriendo una terrible sequía. La sed diezmaba el ganado e impedía las cosechas. Se buscó el auxilio del cercano Monte Cabiz, donde las oraciones de cientos de desesperados consiguieron que llegase la lluvia. Dado que la mayor actividad del anciano se centraba en las caravanas... Su nieto pudo establecer contacto con innumerables extranjeros, familiarizarse con otras lenguas y conocer distintas religiones. Es posible que con esas relaciones desarrollara su facilidad de palabra, partiendo del don de saber escuchar, unido a un gran poder de observación. Astala <risa> tu sala malaicar a su Allah. استلا وتلا ملكك يا حبيب الله